Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El diputado Espartaco Marín no se baja de la pelea por la presidencia del bloque del PJ para la gestión que viene. Así lo dejó en claro durante una entrevista en Radio Kermés, donde además manifestó su molestia por algunos trascendidos mediáticos sobre auxiliares y secretarios. La gente no está preocupada por haber quién tiene un secretario más y quién tiene un secretario menos. La gente se preocupa fundamentalmente por salir de esta situación económica devastadora que tienen. Este, eh, yo cuando ando por la calle no me preguntan si, ¿viste? Si, si aquel tiene un auxiliar o aquel tiene un asesor. Entonces me parece que el eje tiene que estar ahí. Después hay algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de los bloques deben resolverse en reuniones de bloque y discutirse para adentro porque la ropa sucia o limpia No me lo enseñó la política, me lo enseñaron en mi casa, se lava, se lava en casa, digamos no no por los medios. El Poder Judicial suspendió las elecciones en el gremio legislativo y hay tensión. El oficialista Aldo Bafundo no quiso hablar y el opositor Federico Robledo dijo en Radio Radiocracia que les bajaron la lista de manera irregular y que espera que los dejen participar. Nosotros, más allá de las tensiones, ¿no? nosotros lo que estamos buscando es participar. Eh, yo creo que es normal que haya tensiones. Cuando hay alguna disputa y más de este, de este tipo. Yo creo que, que es normal la, el tema de las tensiones. Pero nosotros de todas maneras lo que buscamos es eh, que se nos, se nos deje participar como, como cualquiera y después bueno que sea el afiliado que tenga la, la, la decisión de si sigue la misma conducción o si esto cambia. El intendente electo de Santa Rosa presentó a su gabinete y el funcionario de Alto Aguirre, aún en gestión, Pablo Pera Ibarguren, salió a cuestionarlo porque dijo armó un club de familiares y amigos. Luciano Di Napoli lo desmintió en Radio Kermés. Quiero aclararlo para la ciudadanía de Santa Rosa, porque salvo la mala intención, no, no se puede establecer de otra cuestión. No hay un solo familiar mío adentro del gabinete municipal, pero además este, no, no son ciertas el resto de las expresiones que, eh, que manifiesta, eh, así que me parece que no, no parten desde la buena intención y bueno, se a cargo el concejal Pera, yo no me puedo hacer cargo de, la, de cada cuestión que, que se dice. ¿no? El radicalismo hizo una cumbre para marcar diferencias con sus socios políticos macristas. Sergio Arrece, intendente de Huatraché, donde se hizo el encuentro, dijo en Periodismo Turno Mañana que la alianza con el PRO no tiene futuro. En este caso lo que sucede es lo mismo de siempre. Eh, hablamos proponemos de que esto tiene que cambiar, tenemos que encabezar una un frente con cambiemos, yo creo que no, porque no creo que le haya dejado nada bueno al país, más allá de que lo otro era peor y es peor. Eh, pero bueno, nos pusimos, no sé, sea, no le dimos, no cumplimos con el deber como, si se quiere, como radical de ofrecerle una alternativa eh, más afín a lo que son los principios de la Unión Cívica Radical, a la historia de la Unión Cívica Radical y al carácter revolucionario de querer cambiar las cosas cuando la gente te da la oportunidad y si no te volvés a casa sin problemas. En esa reunión Polio Alto Laguerre dijo que la participación de dirigentes radicales en organismos del Estado pampeano los vuelve cómplices de las políticas del PJ y Hugo Pérez, dirigente radical y director de Pampetrol, le contestó en PTM... Que estuvo desubicado. La palabra cómplice es bastante desubicada, me parece, ¿no? O en si en algún caso se da, debería especificar y concretar a qué caso se refiere. Partícipes creo que, que es importante, ¿no? Si las cosas van bien y, y si nosotros garantizamos con nuestra participación transparencia, buena gestión, comunicación, que todo, que toda la gente sepa qué es lo que estamos haciendo en cada empresa de cosas que yo me, me, me he ocupado bastante de, de difundir lo que hace Pampetrol, eh, de mostrar cuando entramos en las normas ISO, de que todo se hace por licitación o por concurso. Creo que partícipes eh, es importante. La palabra cómplice, bueno, ya significa otra, otra cuestión, ¿no? Que creo que tiene que ver... Complicidad quiere decir avalar cosas que no, que no se hacen dentro del marco de la ley o, o que no se hacen con la transparencia que debe ser debido. Pero bueno, debería especificar, ¿no? Para, para no tirar al voleo y para para para que quede claro a, a qué se refiere. ¿no? Racing de Castex es el nuevo campeón provincial del fútbol pampeano. Venció por penales a Independiente de Pico en la final. Brian Montero, uno de los campeones, reconoció su alegría en la mañana carmesera. Nos propusimos un año largo. Eh, arrancamos el 7 de enero, hoy estamos casi terminando el año y Nos encontramos peleando todo eh, Tuvimos un buen campeonato en el torneo regional Por ahí no no, no tuvimos los resultados que, que queríamos Pero creo que competimos muy bien Y bueno, después se ganó la liga No, no en la cancha, pero se ganó por historia, Así que la peleamos hasta el final Y bueno, ahora el provincial lo ganamos ahí en la final Creo que, bueno, Independiente es un, un buen equipo Nos hizo un buen partido acá en la cancha nuestra Bueno, ayer, ayer nosotros propusimos otra cosa. Creo que nos salió muy bien, pero bueno, no lo encontramos nunca con el gol y, y terminaron los penales. RadioCarmes.com.